Las once y treinta y tres minutos, yo, Juani. mira, mira, Mira, te voy a decir algo. Decime. Porque el Servicio Meteorológico Nacional dice, por problemas técnicos, puede haber demoras en la actualización de los pronósticos y alertas. Ajá. Estamos trabajando para solucionarlo, disculpen las molestias. Sí. Así que tenemos que recurrir a Meteorred, sí. que dice que en este momento no tenemos... No me cagues el viernes, eh. Tenemos veintiséis grados, ah. con un viento sur de dieciocho a treinta y siete kilómetros, viento sur. Y vamos a llegar a 30 grados Apenas Pero no va a llover hoy No va a llover Sí el domingo El domingo llueve Domingo 50% 0,4 milímetros Nada Un riego para el limonero Qué lindo Qué lindo riego Bueno, qué ¿tenés pensado que vas a hacer este fin de semana antes de la lluvia? Eh, la verdad que no, pero si me indicás algo, por ahí Yo tengo te algo Yo te invito porque este se va a presentar un álbum, algo que no es moco de pavo eh, Maurito Monteiro, ese álbum se llama Ese monstruo no se va Y es del queridísimo Ligüe Bruno, que vamos a estar charlando en este mismo instante ¿Cómo estás eh, Ligüe? Muy buenos días Hola amigos, cómo están? Muchas gracias por por el espacio. ¿Cómo andas, Miguel? Me, me eh, reciben con la mala noticia de que ahora cambió el pronóstico y da lluvia para el domingo. La puta madre. Bueno, ¿Y bueno. a qué hora a qué hora tocas? Pero vos, esto es el, el sábado o no? Esto es el sábado, pero ah. el domingo tenemos Fénix. Bueno, que... pero la la la la la, la comunidad Phoenix se va abajo de un techo ahí en casa de gobierno. No, no, vale, nos acompaña no para todos lados. No hay claro, tufía. Sí, no. no, no No tiene sentido la mala suerte que tenemos con el clima. Che, bueno. el nombre del disco me, me llama un poquito la atención, Ligüé. Ese monstruo no sí. se va. Eh, ¿A quién está referido? Eh, es un poco de todo. Más Ajá. que nada empezó por un proceso personal, ¿viste? Eh, de que, bueno, a pesar de que objetivamente a veces las cosas salgan bien, la procesión va por dentro y, y bueno, hay cosas que uno con el... Con la escritura no no puede mentirse, ¿no? A pesar de que ahora está un poco de, de moda o, o por ahí la música suele ser como un poco más superficial, a mí me gusta eh, serme sincero y usarlo como como un método de expresión. Así que yo no podía mentirme y tenía que sacar ese monstruo de, de esos monstruos que están adentro y que y que siguen estando en cada uno de nosotros. Ligué, vos ya, ya habías hecho algunas grabaciones, bueno, una de ellas con con Laurita Mateo, una canción eh, bellísima que que sacaron, creo que hace dos años. Sí, más o menos. ¿Eh? ¿Este? ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso de de, de hacer un álbum? ¿Son con cuántas canciones son más o menos? Son nueve canciones. Nueve canciones. Sí. ¿Cómo eh, es el proceso? Pero de... bueno, el proceso fue hermoso porque yo nunca había podido conectar muy bien con algún productor de acá de de la provincia, uh -huh. de Santa Rosa, siempre había trabajado bien, pero bueno, como que no había conocido, un... siempre iba yo con una pista, iba a grabar las voces y como que el proceso era bastante metódico, y uh -huh. esta vez conocí a un productor que se llama Jota, al cual le mandamos un saludo muy grande, eh, con el que trabajamos el proceso creativo en conjunto, y eso fue mágico para mí, porque nunca había eh, trabajado las letras, por ejemplo, en conjunto, y no había hecho canciones con pistas eh, hechas perfectas, eh, Eh, por alguien que conozco siempre eran sacadas de internet viste entonces nada el proceso fue hermoso eh, y la mayoría era del proceso creativo fue um, fue también distinto a lo que estoy acostumbrado porque yo suelo escribir me siento a la noche como eh, un proceso largo y esta vez fue iba al estudio que es en la casa de J y él me decía chuy te gusta esta instrumental esta pista sí y ahí escribía en el momento así que la mayoría de los temas son freestyle uh -huh. y eh, J es de acá de Santa Rosa Sí, sí, sí, sí. Mira, y, y y en ese en ese proceso que vos estuviste que que te encontraste, eh, la música eh, son todos eh, sampler, eh, hay hay músicos tocando, ¿cómo fue eso? Eh, no, la mayoría son samples de, de, de que fue encontrando Jota que fuimos buscando. Eh, él también tiene mucho oído musical, así que hay también eh, solos de guitarra que hace él. Está la participación también de Juli Pérez Peirán en, en uno de los temas, en el último tema de, del del álbum. Uh -huh. eh, así que nada, eso fue un proceso muy lindo y y distinto a lo que suelo hacer. ¿Y y, ma y mañana cómo cómo lo vas a presentar esto? ¿Cómo lo vas a hacer material esto? Eh, lo que va a hacer eh, mañana en Cheje, sí. a partir de las 10 de la noche... Es una, lo que se le dice Listening Party, que no se suele hacer acá, pero bueno, es, es un evento que está bueno, uh -huh. que es eh, más que nada como una reunión, no no es que voy a estar tocando, sino es pasar el disco y bueno, también eh, va a haber cantina para tomar birra, eh, más un encuentro social, va a haber mucha gente de la cultura y vamos a hacer actividades también para para que se generen lazos, que eso es lo importante y también es nuestro objetivo con Fénix, que se empiecen a generar lazos sí. culturales acá en la provincia. Así que esa es la el objetivo principal. O sea, lo que va a pasar mañana en el Cheje, en el espacio cultural del Cheje, es, es escuchar el disco con vos y charlando sobre el disco. Eh, sí, algo así. Capaz un poco más eh, de contracturado, digamos, no es que vamos a escuchar el disco todos atentos, uh -huh. lo vamos a pasar obviamente, pero la idea más que nada es la cuestión de reunión social. Bien, ¿y esto ya está subido a las plataformas? está subido a todas las plataformas, disco, sí. Ya, ¿Ya en este momento? ¿Cómo? ¿Ya en este momento está subido? No, no, el sábado a las 8 de la noche eso. Ah, no, no te digo yo, si no ya nos poníamos a buscar alguna canción para para para escuchar. Eh, Ligüe, pero escuchar el disco significa también explicar un poco lo que te fue pasando en cada grabación o la idea es que Obviamente, eh, ah. no no tan específico, pero sí voy a dar unas palabras obviamente, Jota también. Eh, pero bueno, también vamos a hacer juegos, vamos a dar eh, premios, vamos a sortear cosas, eh, para eso, mi objetivo siempre, con Fénix, con, con cultural, digamos, es uh -huh. eh, generar lazos, esto que por ejemplo, Juani pueda conocer a los chicos que hacen otras movidas, que se puedan nutrir mutuamente, eh, como no no sé, no me no me gusta mucho ser el centro de atención, digamos, entonces, eh, obviamente vamos a pasar el disco y la idea es presentarlo y que la gente lo pueda escuchar y que lo conozca, pero también eh, que todos puedan participar. ¿Y, ¿Y por qué lo decidiste hacer por fuera de, de, de, de la comunidad? Bah, si es que está fuera de la comunidad Fénix, ¿no? Porque vos tenés una eh, una presencia ahí importantísima y podrías tener público ya asegurado eh, en una presentación de, de la Fénix. Eh, perdón, se me cortó justo, Juan. ¿Y qué me preguntaste? Perdón. Que, que ¿Por qué hacerlo por fuera de la Fénix? ¿Por qué lo hiciste por fuera ah. de, de, de Fénix teniendo la posibilidad de hacerlo ahí? Teniendo, o sea, y, y que muchísima gente ya asegurarte el público. Claro, no, la idea igual eh, con Fénix es que sea algo que no tenga una cara, digamos, uh -huh. si bien obviamente se asocia a, a mí, a D, su capaz, porque sí. somos los que organizamos, eh, eh, que sea algo súper democrático Fénix uh -huh. y que todo el mundo tenga participación eh, de distintas maneras, pero bueno, esto era un álbum propio y por eso lo hice por otro lado. Eh, la idea es esa, que Fénix sea una comunidad en la que no haya... No sé, si voy a presentar un disco lo voy a hacer yo solo. no Fénix no no, no no sé si es la plataforma para eso. Uh -huh. Bien, bien. Bueno, y mañana es a, a partir de qué hora, este, cuánto vale la entrada, cómo, cómo es. Es a partir de las 10 de la noche y la entrada es gratis. Eh, así que está todo el mundo invitado en Cheje, que quede en la Alvear, eh, en Santa Rosa. Alvear 4.55. Sí. Exactamente. Eh, Ligüe, te quería preguntar por algo que eh, las personas que somos más grandes que vos, ¿cuántos años tenés vos? 23. 23, pues bueno, yo tengo casi el doble o un poco más, ¿no? Podría sí, ser tu decir, podría ser mi hijo, decir. Tengo decí. 49 años. Yo desde los 14 años que eh, estoy adentro de una radio. Y he pasado sí. por un montón de etapas respecto a la música, a qué poner, a qué difundir, eh, a qué escuchar también y la verdad que en todo este tiempo en este último tiempo eh, para mí se perdió la la idea de escuchar radio o de pasar un tema por radio hoy hacer un álbum cualquiera, un álbum de música en el, como en el caso tuyo eh, ¿te interesa que las radios lo difundan? ¿o hay otros canales de difusión que son más importantes o que llegan más al público al que vos querés llegar? Eh, cómo qué, ¿qué sensación tenés respecto a eso? Eh, que a nosotros que amamos la radio y nos parece un canal este fabuloso para poder comunicar y para poder sobre todo este crear climas nos parece interesante que suenen los los temas de los artistas pampeanos en las radios locales y es una pregunta muy interesante yo estoy muy agradecido siempre con con los programas de radio que siempre nos dan difusión y nos brindan un espacio de todo el, desde que empezamos con Fénix y con el freestyle la verdad lo, todos los medios de comunicación nos han dado espacio y, y nos han dado voz que es lo importante eh, y uno obviamente es súper agradecido siempre de, de sonar en, en las radios pero bueno, es cierto también que eh, la, las formas de consumir eh, medios e información han cambiado eh, y, y es todo mucho más eh, fugaz, ¿no? entonces la gente por ahí hoy justo leía que el top 10 de canciones eh, que se escuchan en Spotify, ocho Eh, se pegaron antes en TikTok que en Spotify, se claro. pegarse es como que tuvieron repercusión claro. antes, entonces yo particularmente no hago ese proceso, pero bueno, es súper válido que la gente está buscando mucho más por ahí la viralidad en redes y, y buscar obtener impacto desde ese lado porque es mucho más eh, potencial eh, y, y es infinito el mundo de las redes, por ahí la radio tiene un alcance geográfico que es el limitado uh -huh. eh, y las redes son infinitas, o sea, vos puedes llegarle a la gente de Singapur si si sos inteligente. Entonces por ahí la gente busca más eso. Yo la verdad particularmente eh, siempre agradecido de de de, pasar, de sonar en la radio y, y la verdad no sé si es lo que busco, pero sé que los procesos en la música han cambiado muchísimo. Yo no sé si hoy un artista dice bueno voy a hacer tal eh, de, un tema de tal duración con tal melodía para sonar en la radio, sino Eh, con tal gancho para aparecer en TikTok o claro. en Reels. Están más pensando en el minuto de TikTok o el Reel que una canción. Y puede ser, puede ser. Eh, la verdad, no, no, obviamente no es por generalizar, pero yo creo que la mayoría, inclu me, me incluyo a veces, ¿viste? como decir, bueno, yo sé que esta partecita, estos 30 segundos, eh, tienen un, una forma de fluir que es particular o impacta, entonces se puede pegar en TikTok. Y uno busca eso también, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro, y si alguien le agarra esa canción, esos 30 segundos, un minuto, y le hace un video, tiene mucha más llegada. Exactamente. Claro. Bueno, bueno buenísimo. muchas gracias, Ligüe, felicitaciones este por por este nuevo laburo, eh, que sé que no es fácil eh, eh, hacer un laburo así y presentarlo y todo, así que te mandamos un abrazón grande. este Nada con todos los éxitos posibles y vamos a escuchar fuera de casa está incluido en este en este trabajo este, esta canción Sí sí sí sí está incluida Buenísimo, bueno, te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la comunidad Fénix Que realmente ha crecido impresionantemente, no solo en la provincia, sino también fuera de la provincia bien Bueno, bueno muchísimas gracias a ustedes, Juan y vos sabés que te quiero un montón, amigo Te esperamos mañana, Dale. Eh, siempre sos bienvenido Y les recomiendo mucho a la gente de allá de Toay, un artista eh, oriundo de, de Toay Que está viviendo allá actualmente, que es Basu Loves Milanga Basu Amala Milanes, es increíble lo que hace ese chico Mirá. Y es de allá de Toay Así que búsquenlo porque realmente es tremendo, se hace sus propias pistas, se hace sus propias portadas, se hace sus propios videos. Lo recomiendo muchísimo. Bien, entonces escuchamos tu canción y después ponemos una de Basu. Dale. Perfecto. Dale, Dale. abrazo grande. Un abrazo, wey. güey. No, no, amigos. Escuchamos Sari kata oleh